for every heart on Broadway. They say that life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious gallery. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties. There are warrants, phones, and shitties, and the jackboots on the stair. Sex and death and human grind in monochrome for one thing damn, at least the trains are run on time, they don't go anywhere.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 The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem scrawled upon the crumpled page There's a policeman with an honest soul The scene whose head is on the pole He glances, as he fills his bride With a feeling of the knees He briskly frisked the tall remains Dropping the print of crimson stains And endeavors to ignore the change That he walks into his knees But his master in the darkness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 Non tá, non tá tá mal, no está tan mal, normalmente las especies suelen ser bastante más grandes que un baru, una mera tos, ¿eh? o sea que bueno digamos que tampoco tampoco nada, no pasa ¿Eh? <risa> nada eh, una cosa para los que teáis metidos en el chat, ¿eh? por algún motivo oh, el chat no pone mi nombre yo soy el drone y ahí pon sin embargo un 600 todos bueno pues de la misma manera tampoco no sé quién y, quiénes sois eh, de más personas que estáis que estáis ahí pero bueno y, tampoco y que tenga falta de saberlo no ¿Entendéisme? no pasa nada lo que estoy mirando yo a ver si hay manera de que esto A ver, que salga chat aquí? Estoy falando solo, ¿eh? Ya sé que está teniendo que una para la radio, pero bueno, yo fago lo porque ya sabéis que yo tampoco no soy un locutor serio, soy soy el agnózónico miserable y de mí podéis esperar cualquier cosa, menos seriedad, eh, profesionalidad, no sé... a mí nada más por lo que veo en eh, un se siente esto a través del de internet bueno pues, pues en fin yo que tiene es ser una radio del libre traece de lo marí que aparece aquí como west 000 eh, dice, ya probé todas las opciones y nada te espero en el archivo anedónico bye eh, bueno anda pues eh, tal y Mari. eh, bueno tal y a ver, tú no estás enterando eh. y lo que lo que así y eh, bueno joder que vas a sentir esto en el eh? vas a sentir esto en el archivo mm? por lo visto por lo que por lo que ponen aquí otro de los que aparece eh, en todo el mundo dice hola ya está luego se ve que no, no lo siente nadie pero bueno no pasa nada tampoco Bueno, ya sabéis, esto es una eh, emisión en directo de Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de W, a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la www.radiocuca.org aunque por lo visto esta noche la www.radiocucar.org eh, no se siente, no se siente. Una verdadera pena, porque a mí prestaría que me sentiera toda esa gente que me siente de tal Porque a través del 107.3 de la frecuencia modulada, pues ya sabéis que emitimos en nubeo y ni siquiera se siente en UV entero, ni siquiera se siente en todos los alrededores de UBEO, no va entre algunos. Así que esa gente esta noche está privada de sentir anedonia No puede sentir a no puede sentir al anedónico Miserable. Que tampoco yo que la Miserable voy a contar ninguna cosa especialmente interesante eh, esta noche. Básicamente lo que voy a hacer... Eh, seguramente volver a reformular cosas que ya tengo... que ya tengo dichas otros, otros días. Eh, ya nos más tantos años de, de programa tantos programas ya fechos pues oye la, el, el intelecto el, el, no sé el, eh, la capacidad de, de, de inventiva del ser humano en otros casos seguramente ya es mucho más prolífica mucho más fértil que, que en el mío pero en mi caso no se, puede, no se puede pedir más no se puede pedir más Yo lo que yo lo que hay gracias este no eh, no tengo no tengo yo más más capacidad para para pa inventar más temas o para reflexionar acerca de, de otros temas diferentes que, que los que ya que los que ya comenté en este en este programa eh, porque bueno hoy mirad mmm, yo como sabéis los los jueves, eh, en, antes de subir a a hacer anedonia, de normal, bueno, pues voy... Ya os lo dije, conocéis también mi vida perfectamente. ¿eh? Voy, voy a cenar muchas veces con la con la familia. ¿eh? Y si bien yo no veo la, la tele, ¿eh? Eh, fue muchos años que no veo la tele, eh, la mi familia sí ve la tele, así que cuando estoy en casa de ellos, como yo, no soy integrista, no miro por patrullado. Ya os lo decía la semana pasada, Eh, yo no soy, soy integrista por muchas cosas pero por embargo por muchas otras que otra gente y integrista yo no soy eh, yo que sé, pues como vos diría yo eh, yo soy de los que por ejemplo procura comer de una determinada manera por ejemplo yo que sé pues procuro no comer dulces industriales bollería industrial ¿qué quiere decir eso? Eh, que si voy a un sitio y me ponen eso no lo como siempre sí, pues sí, claro que lo como, que tampoco llegué, ¿eh? Hombre, no llegué, <risa> a mi cosa favorita, pero sí hay que comer la eh, Yo todo, todo el día espotricando contra los quemadores de dinosaurio muerto. ¿eh? ¿Quiere decir eso que si tengo que montar en uno o tengo que conducir uno, no lo fago? No, prefiero no hacerlo, si tengo oportunidad de hacerlo de otra manera. Pero si lo hay que hacer, no, no pasa nada. ¿eh? No pasa absolutamente nada. ...yo verdad que uno se vuelve más repugnante con los años... ...pero bueno, una cosa y es ser repugnante... ...y protestar y esputricar y ser cascarrabias... ...pero pues, al final acabes faciéndolo igual... ...pues tampoco tampoco no, iba, eh, tampoco no me iba a pasar nada... ...bueno, pero ya os digo que... ...como no tengo in demasiada inventiva... Eh, ...voy a hablar de una cosa que vi hoy por la tele... ¿eh? ...porque yo no veo la tele... ...pero no soy integrista... ...entonces cuando estoy en casa de alguien que tiene la tele puesta... ...pues veo la tele... ...normal, no pues me parece normal... ¿eh? Eh, ...imagina que yo como estos que son... ...vegetarianos o veganos... Eh, ...y van a, un, a comer... ...a casa de un familiar... ...o de un amigo o lo que sea... ...y pon carne... ...y no la comen porque ellos no comen carne... ...hombre bueno, también no es ya lo mismo... ...no es no lo mismo porque a lo mayor... ...ellos tienen un... Que prefieren no comerlo, también depende un poquito en la manera a la que la que la refuguen, ¿no? El decir, no, mira, gracias, muchas gracias y tal, pero ya que yo no como esto, por esto, por esto y por lo otro, o mejor Tobías, si avisan primero, ¿no? que Oye, voy a cenar ahí, ¿eh? no por favor de no poner esto más que nada porque yo no lo como, igual que yo sé, yo cuando voy a casa de, de quien sea, avísalo, oye, no me pongas nada que tenga pimiento, ¿eh? Eh, porque bueno yo el pimiento no puedo comerlo en el mio caso yo porque soy intolerante al pimiento pero bueno otro puede ser a lo mejor sencillamente porque no ni presta eh. yo tengo una una amiga que avisó me lo van antes de llegar a casa oye no me pongas tomate no soporto el tomate no llegué que soy intolerante ni nada le ni nada y sencillamente que no me gusta el tomate bueno pues ya está ¿eh? pues yo no ni pongo tomate y, y arreglado to arreglado Pues entonces, es, bueno, pues siguiendo más o menos con ese mismo razonamiento, una cierta coherencia escaso, porque ya ves que yo no soy una persona especialmente coherente, siguiendo una pequeña coherencia, pues entonces es bueno pues cuando voy a un sitio que tiene la tele puesta, pues no tengo ningún problema en mirar para la tele. Hombre, el problema pues venimos un pequeñín de que normalmente lo que ponen en la tele en mis tiempos y ahora eh, sigue siendo basura. básicamente una pucherra que mete medio no todo eh no todo hay que decirlo que por ejemplo oye pues a mí préstame muchas veces que eso pues voy a ver al mioguelu y también algún mejor algún programa que están falando de cosas de Asturias del campo eh a mí esas cosas préstame o un documental de animales eh pues les está muy bien ¿Mm? Todas esas cosas gustan mucho. hombre Cuando están poniendo de estos que se dedican a, a despotricar, ahí a tirarse de los pelos y a insultarse, no ni siquiera discutiendo de, de algún tema importante, no, no. Sencillamente por, por, por, por facelo, no sé. Porque ya, si estuvieran discutiendo de, de algún tema importante, mejor sería que discutieran de una manera posada, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, si tienen que, que, que discutirlo tirándose de los pelos y insultándose y, y, y pegando barrillos, bueno, anda, pues vale, por lo menos hay una cosa importante. Pero cuando yo veo un programa y simplemente tan, tan berrando y discutiendo acerca de si tú te follaste o no sé quién, no te lo follaste... Bueno, que yo una cosa más que tampoco, no sé, va a ningún día, ¿no? A mí que más me da con quién follen los demás o no. O bueno, pues a lo mejor puede haber una serie de personas acercadas a mí que puede tener un cierto interés en saber con quién follen. Tampoco, ¿no? Pero bueno, que pudiera haberlo, qué sé yo. Pero en ese caso, Nunyasina, Nunyasina en, ese caso, en, un yacina, en un absoluto. Pero bueno, eso pues yo miro mm, para la tele, miro eh, para la tele. Incluso muchas veces yo o sé sea, está viendo concursos. Al mi abuelo pero están en muchos los, los concursos televisivos. Y eh, aficiono me con él. Ya más o menos me sé enormes de, de un par de ellos que veo todos los días y que son más o menos a, la, a las horas a las que yo voy voy visitarlo. ¿eh? Voy voy acostumbrándome. Y, y, y estos últimos días de fecho de algunos de esos concursos que que tanto y presten, suspendieron los para dar mm, intervenciones acerca del rollo ese de bueno el rollo, a ver, entendámonos, del suceso ese de los sucesos de París, ¿eh? de los de los tremendos atentados estos de, de toda la gente que, que murió la, la la semana pasada. Eh, yo cuadro que bueno pues en el momento que estaba por lo visto pasando todo, eh, estaba yo eh, aquí precisamente en este en este estudio de la, de la cuca y cuando bajé para casa fue cuando más o menos, o oh, no, fue el viernes no, fue el viernes, entonces estaba yo en otro sitio, bueno la cuestión es que no me enteré hasta por la noche que puse el ordenata, aprendí el ordenata y había dado algún, dado algún comentario eh, al respecto eh, Yo lo, que yo lo primero que, que pensé, bueno, pues lo que pienso cada vez que hay uno de estos grandes atentados, eh, no puedo evitar pensar eh, que seguramente no es verdad, ¿eh? esas cosas que nos cuenten, o esas cosas que cuenten, porque también es cierto que, bueno, pues sencillamente siguiéndoles noticias a través de, de internet, yendo a lo mejor un poquillín de algún periódico, Claro, no me podía ni siquiera imaginar el tono que estaban dando al asunto en algunas televisiones. Supongo que el tono es diferente, según el canal de televisión que sea. Una cosa curiosa, porque al fin y al cabo el suceso y uno. ¿eh? Como ya que la información supuestamente objetiva que dan todos, todos dicen que dan información eh, estrictamente objetiva, ¿cómo puede ser posible que...? Eh, Que, que, que, que aún de, de la noticia de una manera está claro que cada aún cuenta la feria de, como iba en ella ¿no? y que la objetividad no existe yo soy de los que piensan que la objetividad no existe la objetividad como tantas otras ideas ¿eh? y, un, y una idea a la que tender el plan platónico ¿eh? Eh, y una curva asintótica que dicen en matemáticas esa curva que crez, crez, crez pero cada vez según va llegando al máximo cada vez va creciendo menos de tal manera que sigue siempre creciendo pero cada vez menos de forma que nunca toca el, nunca toca el, el, el allende superior, nunca toca el máximo bueno, por la objetividad yo pienso que puede ser una cosa así. Y imposible, la objetividad es imposible, eh, de mano, porque eh, nosotros, los seres humanos, cualquier organismo, no recibimos la, la información, sino que la percibimos. Ya sabéis que la diferencia entre la recepción y la percepción eh, y es muy mm, importante, porque eh, la recepción, la mera recepción, sí sería objetiva, ¿sino? Lo que pasa es que soy ahora mismo, no se me ocurre ningún ejemplo eh, en el que exista una mera recepción. ¿Mm? Eh, la percepción ya incluye una construcción por parte del organismo, por parte del sujeto, una construcción que bueno, pues eh, digamos que no es absolutamente relativa. como de algunos de algunos baballos opinen ¿eh? toda esta gente de la posmodernidad el relativismo absoluto todo es relativo todo es ¿eh? que aún tiene sus ideas aún tiene su verdad no la no verdad la verdad es una, ¿eh? la, verdad es una ¿eh? la verdad es una y construía y no es que unas cosas sean una verdad y otras cosas sean mentira ¿eh? no es un argumento dicotómico no lle blanco o negro, pero sí que hay cosas que son más verdad y otras que son menos verdad, sencillamente lle eso. Y hay cosas que son más objetivas y cosas que son menos objetivas. Cuando da un periódico por ahí, hay foto nos que esborrea, bueno, pues algunas imágenes que no presten a la solidez editorial. ...y mete o tres a lo mejor... Eh, ...con a base de Photoshop o de algún programa de estos... ...que, que sí que que sí, que, eh, que sí sí que siguen la sol línea... ...y de esa manera modifica la, la fotografía, la imagen... ...pues bueno, eso ya es muy poco objetivo... Eh. Eh, ...otro que a lo mejor también, lógicamente... ...interpreta los datos... Eh, los a través de, de, de la sopeñera... ¿eh? ...bueno, pues... ...fae todo eso, interpreta... ...pero pon la semella... ¿no? ...con la imagen tal cual, tal cual ye... ...bueno, pues en ese caso... ...posiblemente, eh... Podían, ...podríamos decir... ...sin, sin, sin miedo a equivocarnos... ...que ye más objetivo... ¿no? ...que el anterior... Eh, ...ye absolutamente objetivo... ...no, pienso yo que... Eh, ...haya posibilidad de hablar de, de... absolutismos... ...en estos... ...en estas cuestiones, ¿eh? Pero sí creo que es perfectamente posible hablar de, hablar de grados. Eh, cuesta mucho decir que nada sea blanco ni negro. A lo mejor hay alguna cuestión. Ya sabes que yo personalmente soy partidario, y dices lo aquí muchas veces, aunque después no siempre lo cumpla, eh, de, de, de desterrar cuatro palabras de, del mío discurso: que son todo, nada. Siempre y nunca. ¿Mm? Eh, parece a mí que nunca no conviene, no conviene utilizar ninguna de esas cuatro. Que después usules. Claro que sí, claro que sí, hombre, como no voy usales. Son parte del idioma, ¿eh? Y bueno, viene, viene, viene, viene, Mismamente cuando digo nunca se debe decir y nunca, pues estoy diciendo nunca. <risa> cuando digo nunca se tiene que decir, ni siempre, ni nunca, ni todo, ni nada, ya estoy diciendo nunca. Así que, bueno pues algo de alguna vez te, te acusase no digo yo <risa> esto va a ser como lo del chiste aquel del que <coughs> del que se encuentra un amigo que hay mucho tiempo que, que no veía años y tal y llevarlo muy mozo con muy buen aspecto y joder ven que te conserves ¿eh? con cualquier con secreto. secreto y del otro bueno verás yo que nunca no discuto con nadie ...entonces el amigo dice... ...bueno, eso no puede ser verdad hombre... ...alguna vez discutirás... ...y él responde él... ...bueno sí, alguna vez discutiré... ¿Eh? <ríe> ...no sé si, si entendéis la, la cosa... ...pero dónde va... ...bueno, la cuestión ya que... ...eso, hablando de noticias... hablando de... ...de objetividad y tal... ...bueno, pues lo que vi... normalmente hoy en la televisión... ...pues no sé qué, ni siquiera en qué canal llega... ¿eh? ...no presto y atención... ...al canal que te ha puesto... Pero, pero, bueno, y eran imágenes eh, que parecía que tenían un objetividad. No, yo creo que lo que tenían y era un objetivo. Un objetivo que no llega a otro que eh, promover el miedo, el terror, ¿eh? y promover más el, más terror incluso que, que, la, eh, que, el, que el supuesto terrorismo. ¿eh? El terrorismo supone ese que es parte del terror, Eh, pero bueno, los medios de comunicación están ayudando a esparder tremendamente ¿eh? el terror y con ese terror, ¿eh? con esa expansión del terror eh, yo cuido y también por el tono en el que está vendando algunas noticias cuido que también están espardiendo el, el, el miedo y con el mío la permisividad ¿eh? ante medidas leyes, normes eh, tremenda, tremendamente coercitives ¿eh? hoy está vendando pues prohíbese no sé qué cosa en tal sitio o, o no sé no sé qué personas sospechosas se van a poder ser yo eh, deteníes reteníes no sé cuántos días en sin cargos y bueno cosas pues así que de esos joder. y luego la gente pues seguramente muchos aplaudirán eh, aplaudirán porque tienen miedo de que ellos pasen lo mismo que que esta gente de de París no tienen miedo de De estar tranquilamente en un concierto de heavy ¿eh? y que vengan y que vengan unos y, y empiecen a disparar y a detonar bombes eh, la gente va a tener mucho miedo de estar tranquilamente eh, sentada en la terraza de una cafetería y que vengan unos y, y se pongan a, a matar a gente no a pegar tiros ¿eh? curiosamente tienen mucho miedo de estar haciendo esas cosas que no podrían hacer seguramente en el, en el Sáhara pero tiene miedo de que, <coughs> Ay, de que venga de alguna persona del <coughs> joder, <coughs> y que trague esa lipa por donde no hiciera no, no pasa nada esto los locutores de verdad de los canales de las radios comerciales no lo hacen ni ¿eh? de las públicas tampoco lo hacen, lo hacemos nosotros que no somos ni comerciales, no tenemos nada que vender <coughs> y, ni tampoco somos públicos no, no dependemos de ningún tipo de, de institución bueno pues eso que <coughs> toda esa gente que está haciendo cosas que no se podrían hacer en los sitios eh, de los que vienen a matarlos pues tienen miedo de que vengan a, a matarlos <coughs> que en esos sitios también maten gente, o sea, hay otra, otra cuestión que, que estos días bueno pues está un poquillín en, en el discutinio de las personas de oye ¿Por qué tanto a tanta atención? Porque, pues bueno, esto lleva pasando... ...toda la puta vida... ¿eh? ...toda la historia que yo... Um, ...recuerde... ...los muertos en lestones cercanes, ...pues tienen mucho más valor... ...tienen más valor... ...20 muertos en... ...Madrid... ...que 200 en Argelia... ...por un decir, ¿no? Y seguramente que esos 200... En Arxalia tiene más importancia que 2000 en Sudán, por, por decir algo, no sé, ¿m? una cosa así. Eh, esa gente, bueno, pues el caso ya que, que tiene miedo, y que con ese miedo, pues, están dispuestos a, a tragar, eh, pues no sé, una serie de, de midíes, midíes todavía más fuertes que, que es que yo criticaba en el Zodíaz de la... leyes esa de libertad ciudadana ¿eh? que no se llama ley de libertad ciudadana llámase eh, ley de seguridad ciudadana pero yo creo que ¿eh? ya lo decía en aquel momento eh, llevando la neolingua al extremo esa ¿eh? o neolingua que postulaba el nuestro amigo George Orwell amigo uno que no lo conocí yo de nada y llevó muerto mucho tiempo, pero bueno quiero es decir, esa neolingua que postulaba George Orwell en la son magnífica obra 1964 eh, llevando al extremo esa, esa neolingua eh, ese uso del eufemismo yo llamaría mejor Lle de libertad ciudadana eh? no, no, Lle de seguridad ciudadana Lle eufemístico, pero yo creo que debiéramos llevar al extremo, y llamarlo y de libertad ciudadana ¿eh? y bueno pues eh, eso lo he dicho ta, la gente está dispuesta dispuesta perfectamente dispuesta a tragar ¿eh? a tragar está dispuesta a tragar con eso está dispuesta a aplaudir los bombardeos ¿eh? esos bombardeos los ¿no? es que van a morrer pues, muchas más personas de las que morrieron en En París, sumes a todos los muertos de, de París, de, de Londres, de, de los atentados de Madrid, de, incluso de Estorres de y Mieles, eh, sumes a todos, y siguen siendo pocos comparados con, con todos los que mueren y van a seguir muriendo y van a morir más, eh, bueno, pues en Siria, que llevo por decir un sitio, porque no deja de ser... Eh, un, un sitio en el que morre gente, igual que mueren en, en Nigeria, igual que mueren en Etiopía, en muchos sitios, en muchos, en muchos sitios. Eh, bueno, yo curioso, pero ahora la gente va a aplaudir, va, va a aplaudir, va a aplaudir eso. Eso lleva seguro que muchos ya. Bueno, ya tuvieron a tiempo. Seguro que muchos ya el propio, el propio día de, de los De los atentados, ¿eh? el propio Viernes ya postulaba en que todo aquello tratábase de un autoatentado, ¿eh? de, una, de un ataque de, de falsa bandera, ¿eh? que se llaman en, en fino, un ataque de falsa bandera, ya sabes, esos casos donde una entidad, una, un país, una nación, eh, destruye de algún tipo de. hoy de, un mensaje en el teléfono. A ver si hay algún sintiente. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque bueno, últimamente hay sintientes ya viste que me que me llaman al teléfono, estás en la radio, te pides a las 11, vale, sí, No, no, que me que me, sí. Perdona, que voy a voy a hacer una una respuesta aquí. Ta ta ta ta ta. Ta ta ya está. Hola, listo, ya está, un mensaje de... ...bueno, <risa> a lo que... ...a lo que... ...a lo que iba, ...que... ...que seguramente muchos, el propio Bien Resia... -ya, ¿eh? ...ya... ...ya... ...consideraron que se trataba de un... ...de un ataque de... ...de estos, de falsa bandera... ...un ataque de ese de, de si tipo de en los que... ...de sí... Si... <risa> ...a ver... <risa> ...joder que me lío... El ataque de falsa bandera, lo que es cuando una nación organiza eh, un ataque contra sí misma y atribuyelo a otros, es decir, por ejemplo, el caso a lo mejor de así un caso paradigmático, lo de lo de cuando Estados Unidos provocó la guerra de Cuba con España eh, fundiendo un, un barco, un buque de guerra. Eh, que estaba fundado en el puerto de la habana porque de Guerra estadounidense, pues fundieron lu y, y atribuyeron aquello a, a los españoles al ejército español no ya era verdad eh, y era fuera en ellos mismos pero fuera una excusa para poder en tan mala guerra en sin falta de de bueno en sin quedar eh, sin quedar mal decir joder vaya agresivos no que, que empiezan lo ellos no eh, supuestamente pensaron los otros no Bueno, pues seguro que ya habrá muchos que a estas alturas eh, dirían Bueno, pues un, un atentado de, de falsa bandera ¿eh? Seguramente que los franceses tenían ganas de, ¿eh? de bombardear De bombardear al, al ISIS ese Que se hizo de las manos Porque bueno, eh, eso es otra gran teoría Bastante bien fundamentada Lo de que eh, al ISIS ser que Joder, otro mensaje en el teléfono Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué coño quiere? A ver, a ver, a ver, joder, la ley. Puto teléfono. Hay un cantar de los ilegales que dice el, el teléfono, el teléfono y el mal. Bueno, voy a poner un cantar y luego seguimos con los con los atentados de falsa bandera porque eh, temo que esto tengo que que responderlo. ¿Mm? Eh, a ver, vamos a ver. Vamos a, ver, vamos a poner uno por YouTube. Vamos a buscar el YouTube. ¿eh? Y vamos a poner ese de... El teléfono y el mal. Porque yo cuido que... ¿eh? A ver. A ver después voy a escribirlo aquí. Eh, a ver, a ver. Esto de que me... O sea, yo tengo, Tenía que apagarlo, ¿no? Tenía que apagarlo. Pero pero oye que el teléfono... digo Tenía que tenerlo apagado. Porque luego... Joder. Pero bueno... ¿eh? teléfono y el mal a ver si lo encuentro sí, aquí está, bueno eh, vamos a ver si con un coñín de suerte no tiene publicidad, porque si tuviera publicidad pues ya me jodería no, no la tiene, bueno bueno, pues como no la tiene voy a dejaros sintiendo este cantar y, y después seguimos con los atentados de, de la falsa bandera Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo falada La anedonia y Sigue sintiendo radio cucarra Radio cucaracha La radio liebre du vieux Eh, ...bueno pues que te vaya con el tema de los... ...de los ataques de falsa bandera... ...a ver... Eh, ...la cuestión ya que... ...pues como os decía que yo no veo la tele... ...que hoy tuve con la familia... ...entonces es, hoy sí vi la tele... ¿no? ...porque la tenían pues entonces vi, la. Eh, ...vi los mensajes... Mmm, ...bastante en tono... Mmm, ...terrorífico... Eh, ...que le ...para explicar... Bueno, pues ...los procesos de... ...de, de París... ¿no? los sucesos de París. Y ahora efectivamente, bueno, pues yo que te he sorprendido, porque de la misma manera que seguir las noticias mientras toda esta semana a través de bueno después pues, de internet, igual y un poquillín de algún periódico, bueno pues no se transmitía así ese miedo, ese terror tan, tan intenso que parece que bueno pues que de algunos, por lo menos, tienen interés en fomentar. ...podría decirse que posiblemente... De ...algunos tengan interés en fomentarlo... ...para que de esa manera... Eh, ...se extienda un clima favorable... ...a, a la toma de, de algún tipo de decisión... ...digamos que un es incoercitiva... ¿eh? ...yo quedé bastante asustado... ...cuando vi la, sentí las noticias... ...de las cosas que pretenden hacer... ...en, en Bélgica, en Francia... ...de detener directamente a gente... supuestamente detención de directa de gente que eh, bueno pues que viene a colaborar ¿eh? que viene a colaborar con el con el ISIS en, en cuestión claro la cuestión es que probablemente ¿eh? no, esa misma ley y esa misma norma puede utilizarse para pa, pa detener a gente que sencillamente bueno pues a ellos ellos convenga detener no lo sé ¿eh? esto para falar por falar pero ya sabéis que les ISIS No necesariamente, como yo defiendo, siempre están ahí para ponerles en práctica, sino que les lleves posiblemente están ahí pa cuando haga falta. ¿eh? Eh, y es lo mismo que decíamos eh, cuando explicábamos que según las ordenanzas municipales está prohibido comer nakai. ¿eh? Y decíamos que van a ponerte una multa por ir para la calle comiendo una manzana. No, posiblemente no. Simplemente el día que quieran eh, tocarles narices a una persona. van a aprovechar que te ha comido una manzana por la calle y van a poder tocarles en elices por eso van a aprovechar que te ha echando una cistina en un banco del parque porque está prohibido dormir en la calle ¿eh? o seguramente después si se no, no dormir pero refirirse a dormir de noche ¿eh? y es curioso porque bueno echente de, de casa pero después resulta que está prohibido dormir ¿eh? en la calle echen de hacerla a tu casa ¿eh? echen de la puta que hay, pero te por, mira que hay. ¿Eh? una cosa de estas que, que tienen las yeas. pues seguimos que costó me, costó me decirlo pero bueno que costó me decirlo más que nada porque tuve una serie de, de interrupciones ¿eh? Eh, lo de que probablemente ya el propio Vianres ya hubo muchos que promulgaron eh, a los cuatro vientos que estaba clarísimo que esto fuera un ataque de falsa bandera Eh, yo personalmente no lo tengo no lo tengo tan claro ni lo tengo tan oscuro, eh, <coughs> sencillamente porque eh, yo procuro no ver las cosas de una manera dicotómica, eh, no ver el sí o el no y no ver el, el blanco o el negro. Yo pienso que de la misma manera que hay muchos motivos para pensar, muchos argumentos para pensar, que bueno pues que seguramente las les naciones occidentales ahora mismo están eh, bastante interesadas en, en bueno pues en en atacar todo aquello en, en atentar con en atentar sí, bueno en atentar en bombardear eh, toda aquella zona pues tampoco tengo por qué pensar que bueno pues que seguramente fueron ellos los que eh, entrenaron a esa gente y los que ellos ordenaron pegar los tiros y demás hombre hay hay datos no bueno pues igual que aquella vez de de lo del Miel que resulta que ha aparecido un pasaporte tirado que seguramente cayeron de un avión pasaporte de uno de los supuestos terroristas eh, igual que que cuando lo del El Charlie Hebdo en cuestión, bueno, pues el, salieron ahí unas imágenes que parecían talmente filmadas por un director de, de una película de acción. Eh, la gente, yo creo que no muere así como morriera el, el, el guardia de seguridad en cuestión. Eh, no sé si vos acordáis de las imágenes, unas imágenes tomadas supuestamente por una por una cámara de seguridad que casualmente está perfectamente enfocada para, bueno, pues. para tener una, una imagen perfecta de, de, del, del tiro de gracia aquel, el tiro de gracia aquel... Eh, ...en este caso, bueno, pues a lo mejor no llegó a ver nada tan exagerado... ...pero bueno, al día siguiente ya por lo visto ya aparecieron eh, coches con pasaportes sirios dentro... ...bueno, pues, oye, claro que yo también pregunto otra cosa, digo, ¿necesiten todo eso?... ¿Mm? Eh, por un lado de esto bueno pues esto puedes puesto ahí vamos puesto tú ahí ¿eh? para pa poder justificar las decisiones posteriores pero por otra parte pienso yo eh, ...¿y es necesario sería necesario todo eso claro no sé vamos a ver eh, no podrían justificar el miedo de sobra con eh, con, con los, los atentados las matanzas ...no llega bondo para justificar los supuestos... ...bueno, los supuestos no... ...para justificar los ataques... Eh, ...eso que se encargaron de esparcir... ...que los terroristas... Eh, ...gritaron lo de alas grandes... ...varias veces mientras mataban a la, a la gente... ...bueno, pues... ...uno llega a pensar que sí o que no... ...después... Eh, ...ya sabéis que yo también soy muy seguidor... ...tengo lo dicho aquí... Del, del principio este del pluralitas non ponendas sin necessitates o como coño se diga en latín que yo no ha, ha muy puesto en latín eh, lo que ocurre que bueno pues yo un principio que si lo traduzco al castellano sigue gustándome tanto como en latín que llegue eh, más o menos lo que viene a decir el principio este de que donde haya causa próxima, no es necesario buscar causa el eh, y Es decir, cuando se puede explicar de algo de una manera simple, ¿por qué explicarlo de una manera compleja? El principio de Guillermo de Ockham, la, la navalla de Ockham, ¿eh? que a mí personalmente tanto me gusta para pues, intentar explicarles cosas, De todas maneras, también es verdad eh, Siguiendo con lo que decían antes Que no se debe decir Ni en todo, ni nunca, ni siempre en nada eh, La nave de Ocán No es necesariamente Efectiva siempre No necesariamente la explicación Más sencilla tiende a ser la más verdadera Bueno Tiende, sí No necesariamente la explicación más sencilla Y la más verdadera ¿Mm? Y es verdad que tiende El principio lo que dice es que tiende a ello. ¿m? Y el principio dice que no se debe eh, añadir eh, de explicaciones, argumentaciones en sin necesidad. Pero al menos si sí hay necesidad de añadir de explicaciones. ¿m? Una explicación muy simple puede no ser verdadera porque puede necesitar más cosas. En este caso no sé si, si necesitan más cosas o no. pero tampoco es descartable una explicación tan sencilla como que bueno pues que realmente fueron unos unos atentados de verdad no que yo lo que ocurre que yo creo que no es bueno ni decantarse por una opción ni por la ni por la contraria ¿eh? ni decantarse por la opción de bueno, la opción oficial digamos la versión oficial de que efectivamente fueron eh, unos terroristas malvados venidos de eh, de, de las tierras ¿no? que vinieron directamente a matar infieles ni que, eh, tampoco muy muy ha fallado su totalmente no eh, yo pues digo lo mejor de todo que uno puede hacer es intentar investigar ayer un poco y tampoco hay que escarbar mucho, eh, tampoco hay que ir a buscar argumentos absolutamente conspiranoicos para ver que bueno, pues que aquí hay ¿m? hay más de lo que de lo que cuentan los telediarios, ¿no? Eh, oye, pues que los movimientos en general de estos islamistas radicales, pues que en buena medida están tan fomentados por Occidente pues tampoco es una cosa muy complicada porque no es difícil ver las conexiones entre los sitios donde la montan los países que estaban en la órbita occidental en la órbita de los por ejemplo a ver Siria vamos a hablar un poquitín de geopolítica Siria estaba en la órbita de los países de las zonas de influencia rusa si de allí era un, un estado prorruso ¿eh? y bueno pues eso a lo mejor no gusta no gusta a los a los que están en el en el otro en el otro gran bando ¿eh? en esta guerra fría que se bueno pues yo creo que tampoco ye ¿eh? ser muy inteligente y ni ni ser muy innovador decir que el frío sigue sigue dominando la guerra no eh, bueno pues tampoco ye muy <coughs> tampoco es muy, muy creo descabell muy descabellado pensar que por el mero hecho de tar, pertenecer a la órbita prorrusa pues haya de algún tipo de interés ¿eh? en, en, en atacar todo aquello, ¿no? en desestabilizarlo, en destruirlo. Por eso precisamente a lo mejor pues se fomenta la prisión de estos grupos. Luego más ellos de les manos y a lo mejor pues bueno tienen que ¿eh? tienen que atentar contra ellos. Las manos tienen que atacarlos, tienen que meterse con ellos, pero bueno, pues tienen que buscar entonces una justificación, porque ¿eh? la gente que vive en esos, ¿eh? en esos países que, que, se ven, que ven la necesidad de atacar, bueno, pues a lo mejor no están de acuerdo de mano con el tema, entonces hay que meter ellos miedo, ¿eh? hay que meter ellos un, una serie de... ¿Eh? de mios en el cuerpo para que bueno pues para que diga mega pues pues sí ¿eh? vamos a matar a esos putos moros vamos a aplastarlos a todos vamos a ¿eh? vamos a acabar con ellos ¿Eh? no sé no sé hasta qué punto ¿eh? puede ser así ¿no? No sé si la invitada de esta noche... Sí, sí, sí, no, no me digas que no con el dedo, la invitada de esta noche. Si me dices que no, tienes que decirlo yo por antena. No puede aquí decir... Fácese". ¿No sabías tú que eh, la radio, como no hay un medio visual, los gestos, el lenguaje no verbal, no furrula? Ya más el verbal para verbal... No, no, no lo sabía. ¿No lo sabías? ¿Viste? Pues las cosas que me estoy aprendiendo. Cu Cuando te lo yo, hombre... Ya, ¿eh? ¿De eh, ¿alguna vez estuvieras en un estudio de radio? No. ¿Y que ya la primera vez? Sí. ¿Imaginabas todo como ayer? No, no, me lo imaginaba así. Lo que sé es que os voy a robar la estrella que tenéis. Eh, no, posiblemente no. Por cierto, otra cuestión importante de... Pero eh, vosotros no lo sabéis Si desaparece un día, ya sabéis por qué fue mm, No, no creo, aquí no suele desaparecer nada Pero sí. de, de todas maneras, ¿sabes? otra cuestión ya que, eh, No conviene hablar con monosílabos. ¿eh? Eso sí, no tal, no conviene hablar así, no, porque bueno Ya, pero estoy malita, Podía ser un poquito bueno conmigo, ¿verdad? Mm, no, en absoluto, no bueno, en absoluto ya. para nada no. Pues estoy malita, estoy con fiebre Bueno, eso no quita de, de que puedas opinar Acerca de los atentados estos de, de París Y los falsos banderas y demás Ya, la verdad es que sí ¿Que sí que. <risa> claro, oye, que la verdad que sí, pero bueno, que sí que. A ver, que sí que se ha aumentado un poco de neura con los atentados y tal Pero, bueno, hay que tener un poquito de cuidado Y acordarse del perro que ha muerto El perro Perra. Mira, yo con el perro eh, estoy bastante mosqueado también. Se murió un perro. Sí, sí, se murió un perro, pero yo. Porque ¿Por mo estás mosqueado con un perro que se ha muerto. No, no con el perro que se murió, sino con los comentarios de, bueno, pues de muchas personas que pon, dan más importancia al perro muerto que a ciento y pico personas muertas. A ver, no. <risa> tampoco es así no no digo los Hostia. comentarios ya era. pero porque solo todo el mundo se acuerda de Francia y el resto de la gente que se está muriendo en el resto de los países sí, sí, precisamente eso eso estaba Ahí eso está. estaba comentando yo pero somos un poco cínicos no no un poco no o, o mucho por supuesto ¿eh? Eh, yo no no quería decir así Eh, Hay que ser políticamente correcto eh, No, en absoluto, en una radio libre No hace falta la corrección política de ningún, En ningún caso, de ninguna manera ¿Mm? Aquí podemos decir Lo que nos dé la gana Precisamente en eso eh, sigue el concepto De, de, la, de la radio libre ¿Mm? En eso se basa En que podemos venir aquí y decir Lo que, lo que nos dé la gana eh, Bueno... Hoy el programa no va a ser largo, ¿eh? ya sé que lo digo siempre, ya sé que lo digo siempre, pero esta vez va a ser verdad porque bueno. Eh, yo sencillamente tenía ganas de, ¿eh? de comentar estas reflexiones. Sobre todo llevar a bueno pues a plantearme que, que no es verdad que haga un extremo en el que haya que, ¿eh? que creyerse la versión oficial. Y que nada más exista otra posibilidad que yo eh, creyese directamente una versión totalmente contraria. No pienso que, que sean incompatibles las dos cosas. ¿eh? Eh, y sobre todo no pienso que haya... Mm, a ver... Eh, ningún motivo ¿eh? para creyer absolutamente lo que dice la versión oficial. A ver, ya tenemos... ...en la historia de ejemplos abundos... ...como para saber que, que no las cosas que nos dicen son verdad... ...está bien yo flipé, estaba saliendo el presidente de Francia... ...diciendo, no se puede descartar la existencia de armas químicas... ...bueno, no, pues claro que no se puede descartar... ...porque va no a poder descartarse... ...pero bueno, eh, no sé exactamente si fueron ellos los inventores... ...de las armas químicas o fueron los alemanes... ...pero usaron esas rayas y, y sin miedo ninguno ¿eh?... Y no nos que, bueno, pues que todavía no lo son nunca. Pero Francia es uno de los poseedores del arma de destrucción masiva por antonomasia, ¿eh? que ya la, la bomba nuclear. Eh, y sí, sí, hombre, a lo mejor él existía en armas, de, ¿eh? armas químicas, ¿eh? porque no va a tenerles. Pero bueno, pues se puede decir, sí, también puede haber dicho, eh, no se descarta la alianza de... ¿Eh? de los delicios con unos extraterrestres malvaos por poder, poder decirlo ¿eh? no pasaba nada porque yo cuidado que lo único que pretendía al, al decir eso era espalder un poquillín más de ¿eh? un más de miedo eh, claro el, el, el miedo a la muerte ¿eh? el miedo a la muerte por un balazo el miedo a la, mierda, el miedo a la muerte por una explosión pero también ahora el, el miedo a la muerte por un agente químico ¿Eh? Que pueden soltar, soltar tranquilamente en, en cualquier punto ¿eh? de Europa, en cualquier punto de, de Norteamérica. ¿eh? Curioso, y, y una cosa muy curiosa. Y curioso que además eh, no me dejaba de recordarme el discurso de del Manuel Valls, que veía hoy hablando de, de las armas químicas, de, de las supuestas armas químicas del, del ISIS. No me dejaba de recordarme a cuando. Cuando nuestros los nuestros amigos George Bush y, y John Mayor, ¿Era John Mayor o era Cameron el que estaba en aquel momento? No lo sé, ni yo, <ríe> ni me importa, la verdad. Porque son todos iguales, entonces tampoco y habría mucha diferencia. Cuando falaban de esa destrucción masiva que tenía San José... No tuvieron problema, no tiene problema, ahora, años después de destrozar ¿no? aquel país ¿eh? y de convertirlo en un infierno, no tiene problema reconocer, ah, pues no, ya es verdad, no había armas químicas, ¿eh? confundímonos, no había armas de destrucción masiva por ahí, ¿qué se va a hacer?, ¿eh? confundímonos, eh, confundímonos, destrozamos un país, matamos un montón de gente, dejémoslo a, a, a la suerte, convertimos aquello en un infierno, Pero bueno, fue una confusión, fue una mera confusión. No pasa nada, fue una confusión. Bueno, pues ahora mejor mayor resulta que al final. ¡Ay, coño! No había armas químicas. ¿eh? Confusión, una mera confusión. Bueno, pero nos cargamos al ISIS, que son muy malos. De paso, cargámonos otra vez, otra vez más. Cargámonos eh, el, el Oriente Medio, el origen de la humanidad, ¿no? de la civilización. No, pero no pasa nada, y aquí confundimos. Sencillamente confundimos. ¿eh? Eh, claro, cuando tenemos eh, estos ¿eh? estos precedentes, podemos descartar que sea el caso otra vez. Eh, cuando tenemos estos precedentes ¿eh? de las versiones oficiales que sabemos y que reconocen ellos mismos que son una tremenda mentira, ¿eh? podemos descartar que la versión oficial nuevamente sea una mentira. ¿eh? ...tiende a llevarnos eso... Eh, a directamente... Mm, ...tirarnos la versión más extraoficial... ...sabemos... ...a ciencia cierta... ...que esto fue un ataque de falsa bandera... ...no, no, no lo sabemos... ...imposible de saber... ...¿qué ocurre? que podemos sospecharlo... ¿Mm? ...podemos tener... ...presente... Eh, ...que todos... ...que todas las opciones, que las dos opciones... ...son perfectamente posibles... ...podemos... tener perfectamente presente que no necesariamente una de las dos tiene la tiene la exclusividad podemos tener claro perfectamente que tenemos que cuidarnos de ello ¿eh? pero tenemos que cuidarnos de ellos si y tenemos que cuidarnos a lo mayor también de ¿eh? del que sin ningún tipo de argumento ni fundamentación defiende una teoría alternativa ¿eh? y sencillamente con tal de decir lo contrario de lo que dice la versión oficial ¿eh? pues igual también vale En este caso, yo creo que más, joder, está bastante claro, ¿no? Mm. No creo que, eh, que esos que cometieron estos atentados, igual que no creo que los que cometieron los de París, los de Nueva York, los de Londres, eh, la verdad, no creo que sean ¿no? agentes de, del propio gobierno. No creo, ¿eh? no lo sé, no puedo saberlo, pero no lo creo. Pero de la misma ma manera, eh, no descarto en absoluto que. todo aquello tuviera preparado... ...tuviera consentido... ...tuviera fomentado... ...porque no... ...si ocasionó muchos más beneficios... ...a los que de verdad manden... ...que ¿eh? perjuicios... ¿Qué más da a ellos que morran unos cientos de... ...ciudadanos de, de su país... ¿eh? ...si van a ganar un montón de, de millones... ¿eh? ...un montón de perres... ¿eh? ...un buen puñado de dólares... ...a cambio de unas pocas muertes... ...bueno, unas pocas muertes aquí... y unos cuantos miles o millones en, en el Lulao, eh? pero todo ya es justificable todo ya es justificable ¿eh? supongo que a lo mejor también podría tener que ver con la necesidad de volver a cambiar un poquillín el rumbo de la opinión pública después de ¿eh? después del niño del niño sirio muerto en la playa de Turquía no bueno pues sí a lo mejor eso, eh, eso eh, fomentar un en una opinión pública eh, que ya era demasiado favorable, eh, favorable a la gente, a las personas. No, no, necesitamos un, un toque para pa volver al otro lado. Y bueno, pues ¿eh? al final llegué a dar alguna conclusión, de si de algo... ¿eh? si algo que digamos oye pues mira eh, dionos una, una respuesta aquí el anedónico miserable la, la cuca valió para para alguna cosa eh, esta noche dísonos la verdad no, no esperéis del, del anedónico miserable nunca que, que vos diga la que vos diga la verdad ¿eh? Eh, sencillamente porque el anedónico miserable no tiene la verdad Radio Cuca no tiene la verdad ¿eh? Eh, seguimos con este viejo dicho de Radio Cuca, ¿Eh? ese dicho que no sé de dónde salió, ni de quién fue la idea, pero que no deja de ser un lema ¿eh? que a día de hoy pues sigue siendo sigue siendo importante y que ya sí que dice que, que no conocemos la verdad, ¿eh? pero que sí conocemos parte de las mentiras. Bueno, os lo dicho que esta noche ya ya vamos a ir terminando. Ya sé que fue un programa un poco el día basado, pero bueno, eh, como casi todos, ¿eh? no hay mucha diferencia. Eh, hoy no tuvo la gente del chat, así que bueno, pues un mal largo. Ya, ya sabéis que a mí me cuesta mucho hablar con la con la gente del chat. De todas maneras, un saludo más grande a toda la gente. Despídase ahí, invitada. Buenas noches, que descanséis todos. <risa> y sobre todo aparte de las buenas noches, Y que descanséis, ya sabéis que lo más importante de todo y que tengas cuidado y que no busco ya, ¿vale? Venga, esperemos que no busco ya. Si subes aquí. El señor maestro Solo ha para qué ahora.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 Cordobas, gabardinas, chandal, pero nunca de gallumbo si todos a pisándote las chepar, rampla, trinca, malversa. Que el paso doble, las cuerdas flamencas. Diríta con ellos, viva las caenas. Rompe ya tu silencio, da lectura que te dio primero. un a la disidencia, piensa y que no te cojan, que no te cojan, ya no te cojan. no te cojan Eres un canijo pero sabes Que aquí a la vida das goberla estás padeciendo una náusea constante De siempre los mismos braudes Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio sobre mismo eje Y ya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 Que no te cojan Que no te cojan Eres un ganijo pero sabes ya que a la vida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 Que no te toquen, que no que no, te que no que no, que no que no que no, te que no que no, que no que no que no, te